Scene upon the fractured screen, the dreadful crawl upon the There's a policeman with an honest the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his grip a feeling the knees. He briskly frisked the tommy The 1998 show. There's the situation so and tragedy. You know. Grand opera slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water gallery, the floodgates gallery. The 1998 show The tods song. No one ever sings The country grow life. The comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring the virus Buenas noches Buenas noches a toda la gente que está ahora mismo sintiendo Radio Cuca Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu. Buenas noches, de verdad que os deseo Buenas noches a todos los que ahora mismo estáis sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada o bien el www.radiocuca.org Son raros de collones, ¿eh? porque mira que, en fin, puede haber eh, cosas abundantes que hacer un jueves para la noche, ¿eh? un suave al día 21 horas de, ¿eh? de 21.03, para ser exactos, si hacemos caso al, al, al reloj. De la, de la emisora, del ordenador de la emisora. Si hacemos caso al, ordenador, al, de, al reloj del ordenador de la emisora, son las 21 horas y 3 minutos de la noche del día 17 de chino de 2019. Hay que tener una vida triste para no tener nada mejor que hacer que sentir anedonia. Y es especialmente triste que por lo visto estaba sonando en diferido un programa de Nedonia y Cortero permitiera Nedonia en directo. Madre de Dios, madre del amor fermoso. Posiblemente no haya nadie sintiendo esto en, en directo. ¿Eh? Eh, a ver, llevo tantos años faltando al respeto a, a los gustos de, de la sentencia que es normal que, que pues, más tarde o más temprano ¿eh? vayan, vayan todos que de, digan, de, de, de, de, de, mira, a veces tomo por saco no ningún miserable yo no te siento más <risa> no me extraña, no me extraña, lo más mínimo, a ver, eh, todo lo contrario y me una cosa bastante, bastante normal Eh, además, bueno, pues eh, tuve ahí un, un periodo de, de inasistencia, ¿eh? y supongo que eso, bueno, pues ya es la, la mejor herramienta, la mejor fórmula para conseguir que siente que, que todavía se metía esto de ese mes en cuando, y después de unos cuantos ensayos, en ¿eh? no los es que la conducta de sintonizar a nedonia, no recibe el reforzador, pues ya es normal que esa conducta se extinguiese. Bueno, pues oye, extinguiose, estoy aquí yo solo, pues ¿qué crees que vos dea? Pues <risa> como da la quien A lo mejor esto vuelve a ser un programa de... Bueno, yo creo que nunca de hecho de ser un programa de venir aquí a hablar de lo primero que se me ocurriera, ¿no? Pero tengo que reconocer... ¿eh? bueno pues en algún momento en el que llega a decir bueno, por lo menos voy a decir cosas que, que bueno que nada porque a ver yo creo que nunca te de desmalar en, en sos y entonces pues eso ya es lo que lo que voy a seguir haciendo ...si nadie lo siente ahí... ...pues no dejaré de estar un poquñín más tranquilo. Mire, una, una cosa de la que fui consciente esta semana... ...y bueno, pues ya sabéis que las cosas... ...de las que yo adquiero conciencia... Voy, vengo y cuéntales aquí <ríe> No tengo otro sitio más ¿eh? Otro sitio más agradable Donde contarles Bueno, estoy agradable bastante Pero bueno, pues una persona normal Digamos Seguramente tendría amigos Y estas cosas Con los que hablar y tal Bueno, pues no hay es mi caso, ¿eh? no caso Entonces yo tengo que venir a, a contarlo aquí Y lo que hay, joder ...otra gente diría... ...ay, ojalá... Eh, eh, ...en cuenta de tener una docena de amigos a los que contarles cosas... ...tuviera la posibilidad de ir a una emisora a contarles por antena... ...habrá gente seguramente que diga eso... ¿eh? ...porque una cosa que también pasa... ...y es que... Eh, ...normalmente tendemos... ¿eh? ...normalmente tendemos, digo tendemos porque... ...digo que el 100% de las personas tiendan, tiendan a ello... ...pero bueno... ...por la mi experiencia... parece que un porcentaje... ...muy grande... ¿eh? ...bastante importante de personas... ...por lo menos los que, que yo tuve... La, ...la oportunidad de interaccionar... ...sí que... ...sí que tienen este... Eh, ...este comportamiento que os digo... ...este comportamiento con este pensamiento... ...este... Eh, bueno, ...historias, es lo que sea... lo ...el caso ya que, que hay los que tienden... ...y que tendemos... ...porque yo también soy un de ellos... Eh, ...seguramente a desear... cosas ¿eh? ...y pero, pues en el momento de alcanzarles... ...igual ya... ...pues, pues ya no presten tanto... ¿eh? ...ya non, ...resulta que no son tan guapes... ...como pensábamos ...a lo mejor precisamente por fecho de... ...de, de pensarles, de desearles... ...de dar tantas vueltas... ...de, de no tenerles... ...y de pasar mucho tiempo queriéndoles y e sin tenerles... ...bueno pues tendemos a... ...idealizarles... ¿eh? a realizar situaciones, cosas, personas, ideas, que después cuando realmente, ¿eh? realmente la tienes, tienes disponibilidad de, de esa persona, esa cosa, esa, esa idea, pues resulta que, a ver, obviamente, no, no lleva tanto, no lleva tanto, porque los seres humanos tenemos una capacidad de. ¿eh? tenemos una capacidad de imaginar. Una, un, una capacidad una, una función fantástica, ¿eh? fantástica de, de, de generar fantasía, de crear fantasía, una función enorme. Tiene la todo el mundo, eh, tiene todo el mundo, unos más, otros menos, pero supongo que es algo que viene de fábrica, que viene que bien con nosotros los humanos, la posibilidad de, de fantasear, eso que llaman fantasear, ¿eh? fantasear, crear fantasía, hacernos fantasías. Y bueno, esa capacidad es muy grande. A los que la aprovechen y con esa capacidad de fantasiar, pues eh, faen películas, faen libros, ¿eh? o a lo mejor faen programas de radio. <risa> no sé si. Eh, ...más interesantes es que este... ...bueno, y fácil, y probable... ...o menos, pues bueno, que sé yo... ...también y probable, ¿eh? porque hay por ahí cada truño... ...que no veas... <ríe> ...por lo menos... ...bueno, la cuestión es que eh, esa capacidad... De, ...de fantasear, de imaginar... De, ...de juntar retazos... ...de juntar pequeños fragmentos... ¿eh? Eh, ...a través de, nuestra, de las nuestras funciones mentales... ...y crear una realidad... ...que bueno... lógicamente estará basada en, en, en el mundo, ¿eh? en lo existente, seguro que sí. Pero también mmm, la dotamos de toda una serie de características que, que, que no están realmente en ese mundo eh, que les ponemos nosotros. ¿no? Tenemos esa capacidad, eh, los seres humanos, bueno los animales en general no percibimos, eh, perdón, no recibimos el, el ambiente. Percibimoslo. eso qué quiero decir que bueno pues que hombre sí que es verdad que lo que lo que percibimos tienen que ser cosas que tenéis y no tan pues no podemos pero bueno esas cosas nosotros eh, aportamos ellos la, la, la nuestra eh, la nuestra parte eh, si vemos una cosa que es colorada joder colorada, es ¿eh? colorada no un, un tiene una y otro que es lo que pasa que bueno pues dependiendo de las funciones de, y de lo que aporte el propio organismo, pues seguramente habrá de alguna diferencia. De alguno puede decirme, sí, pues un daltónico seguro que no ve colorado es lo mismo que tú. No, Y listo seguramente no veo colorado, eh? lo mismo que tú, lo que tú llamas colorado que sé yo, sí, tiene algo que ver con lo con lo que yo llamo colorado. De momento ¿Eh? de momento y, y, y bueno, pues de momento y de final no, no, no, qué sé yo no sé si en algún momento de la historia llegará a, a inventarse ¿eh? de algún tipo de, de aparato de tecnología que facilite la posibilidad de poder ver a través de los huellos de otra persona. Pero bueno, supongo que eso en principio es muy complicado y entonces, eh, sin no existiendo esa, esa herramienta, esa tecnología, esa posibilidad, no podemos en ningún momento estar seguros de que lo que nosotros percibimos de una manera otra persona, aunque lo llame igual, lo perciba, sea lo mismo lo que lo que percibe. No tenemos ni puta idea de cómo los demás perciben el mundo. Hombre, mmm, Supongo que tampoco es muy difícil llegar a esta conclusión, donde el mero hecho que ni siquiera ¿eh? miréis cómo llega la, la historia, ni siquiera pensamos todos lo mismo, ¿eh? ni siquiera todos tenemos las mismas ideas, las mismas opiniones. Coño, eso va a ser porque eh, el mundo no lo recibimos, percibimoslo ¿eh? según la según la nuestra el nuestro tamiz damos ¿eh? y la nuestra La nuestra parte, ponemos ahí el nuestro grenín de, de arena. Eh, claro, lógicamente, si fuera una mera recepción de lo que hay, coño pues entonces es, seríamos todos iguales. ¿eh? Todos veríamos las cosas de la misma manera. ¿eh? Seguro que no habría gente racista y gente antirracista. ¿m? Seguro que no habría gente a la que gusta el salmón y gente a la que no le gusta el salmón. Mm. Seguro que no habría gente eh, que gusten, qué sé yo, los hombres eh, musculosos y morenos, ¿eh? y habría otros ¿mhm? o personas que ellos gusten, Les mujeres menudines y rubies, por ejemplo, claro, a todos gust gustarían a todos lo mismo, claro, si de verdad fuéramos todos a, a, a Recibiéramos ¿Eh? En cuenta de percibir, todos lo mismo. Alguno puede decir respecto a este ejemplo que, que Punchy, coño, joder, anedónico, hostia. Pero a ver, aunque se haya por una mera ¿eh? función biológica, a ver, será más probable que, ¿eh? que a que los machos, y gusten, ellos gusten y ellos atraigan las femes, sean rubios o morenes, y, y, y, y que a las femes ellos atraigan los machos. Bueno, incluso eso tiene ¿eh? una diferencia en la, en la percepción. Si todos recibiremos lo mismo, ¿por qué? Motivo, ¿eh? ¿Qué motivo habría? Son personas, son eh, categorías de personas diferentes, aunque solo se por el mero hecho ese ¿eh? sí, de, de que unos tienen un, un, un cromosoma XX y otros un cromosoma XY. Solo sería por eso, ¿eh? Aunque unos tengan un poquillín más de ADN y otros un poquillín menos, que ya será igual viene un biólogo y me dice ¡Oh, puertas, ¡Que el ADN tenemos lo igual! Por... Pero qué sé yo. ¿Eh? Qué sé yo. De hecho, ahora mismo, como ella la movida. Eh, si sí, el XX y el femenino, el x y el, el masculino, ¿no? Que nosotros, falta nos faltanos un fervor, dicen de, <risa> de algunos. Lo que nos falta y un brazo de un brazo de cromosoma, joder. Tampoco ya para tanto, hostia. ¿Eh? tan eso que, que ¿eh? bueno en fin historias eh, cuento todo esto para decir que seguramente todos percibamos las cosas de diferente manera todos percibimos las cosas de diferente manera porque bueno pues tenemos esa capacidad de añadir ¿sí? y cuando cuando recibimos la información tenemos que de forma entiende bueno esto seguro que lo entiende bien una persona que tenía que tenga nacido sorda ¿m? y bueno pues a través de un implante coclear por ejemplo pues eh, adquiera ¿eh? la función de auditiva que no tenía la función auditiva uno puede, puede decir me queda que guay en ese momento ya siento luto eh, no en ese momento no siente nada Siente una amalgama de, de estímulos, pero que no sabe lo que son. Para poder eh, diferenciar entre, oye, pues lo que lleve la voz humana, lo que lleve el cantar de un pasheru, eh, lo que lleve el, el, el rocío de un motor, pues tienen que enseñar, tienen que enseñar y escuchar. Porque lle una, no una sé, lleve una función mecánica, digamos, No, no, para nada, en absoluto. Y una construcción del individuo. El individuo tiene que pues, eso que aprender a dar forma a, a eso que percibe. Eh, no sé si es más o menos eh, intuitivo. Eh, no sé si existe el caso, parece que sí, pero no estoy seguro, el caso de pues, bueno, una persona ¿eh? ciega ¿eh? Eh, que nunca nunca vio, eh que de repente pues sí, claro que existe, claro que existe. de repente haz que era la la función visual, en ese momento diréis, "Me que guay, ve." No, no ve, no me nada. lo que llegan son manchas de de colores como si diéramos a borbotón, entonces mezclas, no ve absolutamente nada. ¿Qué pensáis que una persona que que nunca vio, ¿hm? cuando empieza a ver... va a ver lo que está más... vas a ver lo que está más cerca... y lo que está... más al más a porque... porque lo ve... no... no, no... el... el saber interpretar... que... que... en unas determinadas formas... que nosotros percibimos... el hecho de que una línea... esté aquí... y la otra allí... significa que da algo está más... eh... más cerca... o más yonche... ¿qué pensáis? ¿que llegue automático? ¡no! aprendímoslo ...sí, sí, sí... ...que pensáis que un bebé... Eh, ...cuando pasáis el gilipuerto así arriba de él... ...y, y empecéis a, a mover la manina por arriba... qué pensáis que él está viendo pues, mover la mano por arriba de él... ¿Y? ...no, <risa> no ve nada... ...o sea, no ve nada, ve, lo todo... ¿eh? ...pero todavía no sabe de estar bien, ...no sabe lo que lleve una cara, lo que lleva una mano... ...todo eso, apréndolo, va construyéndolo... de la misma manera que construye el el propio cuerpo dice bueno anedónico ¿no es joder eso ya, ya pasase eh, pon esto en plan bagufo. no no no cualquiera que a ver cualquiera que, que tenga acceso a un niño al crecimiento de un niño pequeño y tenga la curiosidad de ficharse, ¿eh? pues que perfectamente de los momentos en que por ejemplo el bebé ¿eh? o, pues pues descubre por una mano que, que ella es suya, ¿eh? que esa cosa que, ¿eh? que se mueve delante de la so cara... cuando, ¿eh? cuando es patulla, cuando mueve las manos, oye pues pues que tiene que ver con, con de algunas órdenes que, que, que él da con la, ¿eh? con la con la su mente, digamos, unas órdenes neurales, que esa mano se mueve en función de lo que él piensa, ¿eh? que si esa mano se la arrima yo qué sé y empieza a chupar un deu coño pues eh, por un llao siente la, la sensación en los ojos de chupar pero pescándose que no es exactamente la misma que cuando chupa el chupete por ejemplo porque además nota otra cosa nota otra cosa y que coño pues y distinta y, y y quita el deu y coño ya no lo noto y vuelvo a ponerlo y, hostia, a hostia esta sensación va a tener que ver con que yo siento eh, eh que estoy el, el el el fecho de que estoy chupando ese deu coño pues va a ser que ese deu desde de alguna manera está conectado está conectado conmigo bueno no sé a ver, si queréis eh, si entendéis esto bien y si no pues tampoco a ver para ese poder seguir viviendo igual ¿Eh? Vamos a ver lo que pasa que bueno pues yo vengo aquí y espotrico sobre estas cosas, espotrico sobre sobre la construcción ¿eh? sobre la construcción de como nosotros hasta cierto punto, porque luego sí, sí que es verdad que vienen los mogofos con eso de que nosotros construimos a nuestra realidad sí, es verdad ¿sí? todos los individuos ¿sí? todos los animales construimos la, la nuestra realidad ...pero construímosla... ...con nuestros ladrillos que te han dado... ¿eh? vamos a ver... ...si construye la realidad... ...y cómo construyen una casa... ...si ¿Sí, vale, construimos la casa... ...pero si, si no tenemos ladrillos, ...lo que tenemos son tablas, ...pues construiremos una casa madera... ...podrá tener una forma o podrá tener otra... ...podrá tener dos ventanas o podrá tener una... ¿Mm? ...pintaremos la de verde o pintaremos la de blanco... Pero si no tenemos ladrillos, la casa va a ser de madera. Si lo que tenemos son tables, la casa va a ser de madera. ¿eh? Por mucho que queramos construir, ah, voy, voy a levantar aquí un, una pared de, de, de ladrillo colorado y tal. No, pues, colega, no tienes. <risa> a ver. Esa ¿eh? es la movida. No sé cómo se llamaba ese de. Eh, o sea, no sé cómo se llamaba. No Quedaba, quedaba esto que ahora llaman coaching. ¿Eh? El, el, yo llamo lo gochin gochin porque <risa> ver, más más la opinión que yo tengo acerca de entonces Chorraes como la como un peno no sé si es que son magofiles mi madre bueno pues uno de esos ¿eh? hay una charra de él por eso por YouTube que cuando yo estaba no sé exactamente ni a qué colectivo estaba dando la charra ni cuál era el objetivo que tenía o sea que decía algo pues pues muy simple ¿Eh? Si comes zanahoria, ¿qué vas a cagar? Zanahoria. ¿eh? Si quieres cagar cebolla, ¿tienes que seguir comiendo zanahoria? No, tendrás que comer cebolla. Si no hay posibilidad de encontrar cebolla, ¿qué, ¿qué seguirás comiendo? Coño, pues la zanahoria y seguirás cagando zanahoria, nunca cagarás cebolla. Bueno, pues eso viene a ser la cuestión. Que sí que es verdad que todos los organismos, todos los animales, construimos la realidad. Pero construimos la realidad con lo, con lo que hay ahí, ¿eh? no podemos no podemos poner lo que no hay no sé si me entendéis esto explicábalo bueno decir explicábalo bien explicábalo vamos a decirlo explicábalo Kant si tenéis ganas de leer a Kant pues os iréis a ver si lo entendéis y si lo entendéis seguramente al contrés les ...les de explicaciones de estas cosas... ...no sé si más clares... ¿eh? ...no sé si más clares... ...pero sí bastante más más series... ...de, de, de la manera que les te explico yo... ¿eh? Joder, si yo les explico... ...les queda puta pena... ...que por cierto... ...toda esta historia... ¿eh? ...toda esta historia que estoy, que estoy soltando... Bien, bien, acuento de, de que quiero hacer hoy una crítica literaria. ¿eh? Pues, de de vez en cuando hago críticas literarias. ¿eh? Y, bueno, pues solía coincidir eh, esas ocasiones con, con los programas más... que más escuchaba, que más se sentía, ¿eh? pues cuando se descarga los poscas en el diferío, pues solía coincidir con eso. Ahora como ya no me descarga nadie, pues entonces bueno pues soy más libre, ¿eh? ya no tengo carga, porque antes decía yo madre de Dios, eh y falando bien o falando mal de este libro y vamos a suponer que tú y falando mal, igual eh, destrozo la vida al, al, al escritor. ¿Eh? igual tengo yo tanta capacidad de, de influencia, igual soy un influencer de esos, ¿eh? un influencer de esos y, y que entonces amarga la vida al escritor. A ver, no sé, no creo, ¿eh? Uno porque, porque, porque no, no, no pienso que sea que tenga yo esa capacidad de influencia como amarga amargáis la vida a ningún escritor, ni ningún editor, ni nada por el estilo. y otro porque, no sé, haciendo memoria yo de lo que vale aquí básicamente fue de libros que me fascinen ¿eh? Falé, falé muchas veces bien de, de muchos libros que me fascinen, falé tantas veces bien de, de del 1984 de yo George Orwell que ya perdí la cuenta ¿eh? es una maravilla Falé tantas veces bien del, del Momo de, de Michael Ende que, que vamos <risa> que, como, como, que, que pierda ventas, ¿oíste? ...fale tantas veces bien... ...del misterio de la isla de Toklan ...de Jean-Manuel Gisbert... ...que, que hostia, ya manuel Gisbert... tenía que, que venir aquí una noche... ...a decirme, joder, a no ...bien, oye, eh, eh, tienes buen gusto... O sea, ...cosas así, ¿no? A ver, tampoco falo... ...falo mal... ...además los libros de los que igual... falé mal de alguna vez, pues que no me gustaron... ...o que no llegué yo a... a ...pillar ellos en tranquillo... ...siempre digo que la... ¿eh? Que, que que joder que, que cuestión de de gustos hoy que, que no me se siente ahora mismo, eh? eh sí sí sí sí sí vale ahora me se siente muy poquin muy poqueñín, pero por lo menos no me se siente, me siento yo quiero decir, no no me re, estoy refiriendo que se sienta la la, la, la mio voz por antena que supongo que supongo que sí porque hay unas lucescines ahí que siguen moviéndose al al ritmo de, del mío falar o sea que supongo que eso quiere decir que sí que que, sí que me se siente ¿eh? Eh, lo que no me sentía ayer yo mismo a mí a través de, de los auriculares pues va a pasarme ahora mismo ¿eh? ahora está, ahora no está esto es cuestión de, de milímetros de movimiento del, del, de la clavilla que metía en el furaquín ¿eh? Eh, <risa> y, y ¡Ay, Dios! Me cago en la mar. ¡Ay, qué mala vida tenemos los locutores de Radio Coca! Voy a mirar si hay algún otro coso para pa enchufar. Parece que no, que había eh, esos nada más. A ver si pero aquí hay más. No. A ver si sí, aquí hay otro de ellos. Pero me parece que no en ningún caso el que mejor se sentía, el que otros hermanos... ...dice yo este y este y con este tengo que... ...que poner... sí ...a ver... ...ay coño, sí, está aquí... Entera. ...vamos a poner... ese eh. ...y a ver si con ese se... ...se siente... ...mejor, se siente de algo... ...vamos a... ...vamos a ver, ¿eh? ...vamos a ver... ...todo aquí... ...cojona... de, de puta madre... ...siento me de puta madre ahora... ...menos mal, bueno... ...ahora... ¿Eh? ¿veis? ...todo arreglado... ...en un momento... ya se ya se arregló toda toda la pesca ¿con qué estaba? Estaba hablando de, de la de la miocrítica literaria que que yo total, las veces que falé mal de algún libro pues también oye está claro eso de José, los libros no son ni buenos ni malos depende gusten ti o no te gusten ya está eh no ver, seguramente hay pues lo mismo libros que películas que que cuadros que tal que tienen una menor calidad y gustan a muy poca gente, pero incluso esos gusten a gusten ya a alguien, ¿eh? Eh y con que a una sola persona, mesmomente a lo mejor ya la la madre o la abuela del que lo ¿eh? Es que que la la opinión tiene menos valor, que ya que la sobpercepción percepción tiene menos valor O me digo yo que tendrá el mismo. Claro, si me diréis, bueno, sí, pero eso yo, porque yo la huela. Sí, claro, y, y que, que los demás, ¿eh? No tamizamos también nuestras les, les recepciones y les convertimos en percepciones, eh, poniendo también todo el bagaje que, que llevamos. ¿Mm? No supongo eso una manera de filtrar. ...bueno, pues una parte importante del bagaje de esa mujer... ...pues seguramente sería el, el fecho de tener ese nieto... ...al que tiene pues más aprecio... ¿eh? ...más aprecio que, que a otras personas... ...entonces la sobra pues valora la más por el mero fecho de ser él... ...y ya está, ¿eh? y es suficiente, ya bondo... ...bueno, y toda esta historia... ¿sí? Ya yo medio programa y en la introducción, madre de Dios, ¿eh? madre del amor fermoso. Había por ahí en otra radio un, un programa que ponemos aquí en la cuca... ...que decían que tienen especialistas es en terraza, la de Dios en las introducciones. No, más que yo en un tarde de colegas <risa> Estoy yo tremendo. Eh, pues a, a toda la cuenta esta de, de la percepción, la construcción del, del mundo... Pues yo tenía ganas de hablar esta noche de un libro, bueno, de una serie de una saga que en realidad no va de eso, ¿eh? No va de eso, pero pero bueno, pues a mí eh, me hizo pensar en eso. Eh, la saga en cuestión esta de la de la Tierra Llarga, que son cinco libros, si no me equivoco, La Tierra Llarga, La guerra Llarga, El marte largo, La utopía larga y el cosmos largo eh, Bueno, pues en fin, supongo que mm, está escrita medias por, por Stephen Baxter y mm, Terry Pratchett. Eh, Para mi idea, Terry Pratchett poco, poco puso ahí más que el nombre, eh, la verdad. Porque de, de Baxter no hay más nada. Entonces no sé exactamente cuál es su estilo. Pero de Pratchett sí hay bastantes cosas. ¿eh? Y, y vamos no sé no si ve por por Nayudes en, en esta en esta obra hay eh, una historia entretenida ¿eh? Eh, bueno de hecho de esos cinco libros yo estoy acabando el cuarto o sea que bueno pues tanta arriesgar un que sé si estoy ¿eh? si estoy si estoy ya es verdad que bueno pues yo una cosa de estas es que que digo yo que que tampoco yo que tenga no sé cómo decimos. No tiene un argumento, un nudo que, que te has deseando conocer el, el desenlace y estas cosas. No, no sin allí, no pues bueno, una serie de historias que van pasando a lo largo de unas cuantas décadas y que, bueno, pues que son, son prestoses, ¿eh? son y si ya está. inconexos muchas veces, bueno, pues, ahora pasa esto, ahora pasa esto otro, bueno, pues vale. <risa> Yo, muy curioso, los. los títulos porque no tiene ninguna pues un poquillo como con las descripciones que hago yo de, de Anedonia cuando cuando si miráis de alguno el, el podcast, que normalmente las descripciones poco tienen que ver con lo que, con lo que cuento aquí, pero pues esto viene a ser así. Los títulos de los libros de esa saga poco, poco nada tienen que ver con, con las cosas que pasen. Eh, yo qué sé, pues la guerra llarga, ¿eh? se espera un, una guerra, ¿no? Mencionas en un momento que hay la posibilidad de que no sé dónde deja guerra, pero en las 500 páginas del tal, eh, mencionas una vez. Eh, ahora estoy leyendo la, la utopía llarga y, y la palabra utopía, o referencias a una situación utópica, Eh, bueno, faltan venta páginas para acabar, todavía igual son dos veces, pero en los 400 que llevo salí una vez <risa> en fin, no sé Y eso, bueno pues pero bueno, de todas maneras eh, no llega la cuestión <risa> contar todas estas cosas, la cuestión y contar que lo que me llevó a mí a bueno pues a reflexionar acerca de todas estas historias de de la percepción y la construcción eh, leyendo esos esos libros. La idea principal de esos libros y bueno pues la posibilidad eh, que se extienda al principio llevo unos pocos y luego se extiende a toda la humanidad, la, la posibilidad de cruzar a, a universos paralelos a, a tierras paraleles que son, pues bueno, básicamente eh, iguales que, que esta que conocemos, pero que tan deshabitados nada más hay humanos, hay los nada más, en, en, en aquí, ¿eh? en todos los universos paralelos no los hay. Ya sabéis que yo soy, yo, me autoproclamé el sumo sacerdote de la, de la religión de los multiversos, no del multiverso, Que allí en sí, yo soy más plural todavía. yo de los multiversos, ¿eh? Multiplicidad de, de infinitos, <risa> y que ya, ya, imposible, pero que verdad, a mí usted me jode decirlo, decirlo así nada de esta manera. O sea, que siendo somos sacerdote de, de la religión de los multiversos, fomentando, queriendo predicar, evangelizar. La, la creencia en los, los, los infinitos universos paralelos a pues tenía que gustarme tenía que gustarme esa obra ¿eh? y la cuestión que llevamos a reflexionar el hecho aquel de que bueno pues las personas hay un personaje que cuando cuando está agobiado en la en la en la tierra en ¿eh? la tierra datum como a la tierra original pues cruza ¿eh? ...y alcuéntrase de repente... ...en un sitio que... ...pues que todo una viesca... ¿m? ...y entonces ahí relaxado... ...porque yo una viesca y tal... ...cruza a otro mundo totalmente... ...totalmente diferente... ...claro yo la, la conexión que difícil ...cosa mía... ...ya os digo igual... ...igual cuando la diga no... Dices, oh, esto no tiene sentido ningún... Y era de... Eh, ...de repente mira... ...os cuento... ...el otro día... salí de trabajar bastante agobiao, ¿eh? bueno, pues por diferentes motivos salí muy agobiao. Y nada más salí, agarré agarré un tren, ¿hm? Agarré un tren, supongo que que tiene que ver el fecho de que en el viaje, mientras en el viaje en tren, iba leyendo un libro de estos de la saga de de la tierra larga. un tren la Xexón Ya os conté muchas veces que por el motivo que sea para mí si son la ciudad del, del Ocio y del Asueto, es algo totalmente diferente. Mira tú, son estas dos ciudades, son casi, casi, casi poco más que dos barrios de, de una gran urbe. ¿eh? Eh, sí, vale, están apartados por veintipico kilómetros, pero veintipico kilómetros pues, no nada. Una persona que viva en una ciudad grande, diría que veintipico kilómetros, pero pues, no nada, ¿eh? pues, ni no nada. ...y, y agarres un tren... ...un autocar y, y estás en media orina... ...estás en media orina allí... ...bueno, el caso allí que... ...bueno, pues yo cuando llega allí... siento tres otras cosas precisamente por eso... ...porque estaba... ...estaba saturado, estaba estresado, estaba tenso... ...y sé... ...que, que por el motivo que sea ella ...dirá esa ciudad... ...pues... Eh, ...ayúdame a calmarme... Eh, ...a calmarme, a relajar, ...préstame... ...préstame porque lle como... ...como otro mundo... lle ¿Mm? como otro mundo... para mí yo percibo la como otro mundo... y exactamente igual que esta... ...sí... <risa> ...no hay nada esencialmente diferente... ...pero yo percibo la como un mundo diferente... ...y entonces... ...pues reflexioné yo acerca de si... ...de si tema... ...y dije madre esto lle como... ...que crucé... ...crucé a un, a un universo paralelo... un universo paralelo que llega de otra manera un universo paralelo en que calles yo pele skies con la sensación de estar en otro sitio ¿sí? no llega la mi ciudad es ¿sí? otro sitio diferente ¿sí? eh, meto me metíme al cordón en una cafetería totalmente diferente de cualquier cosa que hay aquí. ya lo sé ya una cafetería nada más yo es donde te ponen un café ¿Eh? ...y te sientes en una mesa... ...pues para mí fue totalmente diferente... Eh, ...como siempre que voy allí... ...y es totalmente diferente... ...pero ¿por qué es totalmente diferente? ...porque en realidad allí... ...no, estoy diciendo diciéndonos que no, joder... ¿eh? ...que allí que no me lo explico a mundo ...no, no es diferente... ...y una puta ciudad igual que igual que esta... ...igual que hubiera... ...pero para mí... ...para mí es diferente... ¿eh? ...yo esa recepción... De, ...de los estímulos... ...cuando estoy allí... Eh, aporto y os pongo yo el, el mio grano de arena, cocino los eh, y, y percibo de algo totalmente, totalmente distinto. Ya lo sé, ya lo sé que para muchos igual no tiene sentido, pero igual sí tiene sentido cuando acordé de cómo, de cómo arranqué esta noche, hablando de, de cómo los seres humanos tenemos esa, esa capacidad de fantasear. ¿eh? eso no sé si será común a todos los animales o si, o si esa nada más atendemos nosotros supongo que igual sí, porque tiene mucho que ver con este hiperdesarrollo esta hipertrofia de la función simbólica que tenemos los, los seres humanos otro día doy más la vara con el tema del simbolismo, bueno, ya lo tienes cuántas veces también, eh, supongo que son, nosotros somos capaces de fantasear, o al menos de fantasear mucho más que que otros que otros animales eh, yo fantaseo fantaseo con eso fantaseo con el hecho de que de que fui una una ciudad a un mundo diferente y eh, nada más una, una ciudad de de que yao pero entonces eh, mientras está pensando en, en estas cosas eh, pescanciéme de que de que muchas veces intento cruzar ¿eh? ...intento cruzar universos paralelos... ...sencillamente cuando, cuando estoy por el ...porque fíjeme consciente de, de una cosa... ...bueno yo cuando cuando estoy en ciudades diferentes... ...que no conozco... ¿eh? ...pues bueno me voy siempre mirando para... ...para pa los edificios... ...supongo que lo mismo que pasa a la mayoría de las personas... ...que a lo mejor no somos conscientes de las cosas que hay... en nuestro entorno habitual eh, pero sí que nos fichamos en esas mismas cosas cuando adoptamos en un sitio diferente qué sé yo, Pues por decir algo, eh, en Uvieu eh, está plagado de, de edificios singulares y muy prestosos eh, con, con fachadas muy guapes y, y yo qué sé pues, el, el Uvieu de las cúpules que llamen, de un montón de edificios ...del siglo pasado... de, siglo pasado... De, ...de un par de siglos ya... ...que bueno pues eso... ...tiene una construcción muy singular... ...y muy guapa... Y una arquitectura muy... ...eh... ...muy cuidada... ...y pues pues eso... ...pues culminan en cúpules y tal... ...bueno pues yo... ...una cosa... ¿eh? ...que sí, pero que nunca no miro para ella... ...y que a lo mejor precisamente cuando hay alguien de fuera... ...pues lo típico que dicen, el de fuera fíjese... ...dice, madre, pero qué difícil, más guapo... ...y tú mires, y digo, cago un día... ...pues yo voy viéndolo toda la puta vida y nunca me fichara, eh... ...sí, sí no sé... ...los que se tuvieron no sé, seguro que... ...algunos que se tuvieron pasamos como a mí... Hay un edificio en la calle Uría, que hay una pasada, tiene unos atlantes ahí labrados en la, en la fachada y, y bueno, uniformes impresionantes, casi rococó. ¿Fichasteis vos? Saltáis la calle Uría para adelante y para atrás, a ver si lo encontráis. O, bueno, ¿cuántas veces falle yo aquí del, del naranjo? ¿Eh? el maravilloso naranco. Yo tengo la fortuna de, de ser duvieux y, y apreciar el naranjo. Fortuna y desgracia, porque bueno destrozanlo cada vez un, un poco y más. Entonces ya sé que, que, que si duró muchos años, pues cuando yo soy ya viejo el naranjo morrió ya de morrió ya de todo. Pero bueno, de momento tengo la tengo la fortuna de de, de conocer esos bosques. esos bosques que son un sitio donde donde también cruza. ahora voy decimos voy decimos a lo que yo atribuyo este concepto de cruzar que no sé si él que estaría también en, en, en, en, en la cabeza de, de Stephen baxter cuando cuando ideó todo esto y todo esto de la tierra yarga de Stephen baxter y supuestamente de terry Pratchett. aunque ya os digo que no sé, dame la sensación de que, de que poca intervención poca intervención tuvo en todo eso ¿eh? a tenor del resultado bueno, la cuestión es que eh, iba a explicar vos lo que yo considero que lle que, que cruzar, ¿eh? Eh, eh, una cosa que yo fuego que considero que lle cruzar y que tiene que ver con esto de, de, de levantar la cabeza y mirar los edificios alrededor, bueno, yo cuando estoy fuera Eh, de de la ciudad eh, bueno pues normalmente cuando estoy en otro sitio pues soy igual que los turistas cuando vienen aquí mirolo todo mirolo todo fíjame mucho más y entonces pues eh de que yo puedo andar por el entorno habitual ficharme en los en los esos los edificios que habitualmente veo o en sky o en la gente Y de repente hacer el, no, el esfuerzo consciente de vadime De pensar que eso mismo que estoy viendo que está en otro sitio. Que a lo mejor eh, detrás de esos edificios yo imagino que está el mar. ¿eh? Y que estoy caleando casi al lado del paseo marítimo. Y, y yo un, intento unas veces lo consigo mejor y otras veces lo consigo peor pero de alguna vez soy soy capaz de llegar casi casi a, a, a creer de una manera bastante vívida que efectivamente a percibir de una manera bastante vívida que les que les cosas son son asinas son como eh, como yo imagino conscientemente sé que no están ahí sé que es mentira que no existe pero pero bueno, pues puedo ser capaz y eso ayúdame además en momentos pues eso que estoy que estoy tenso, que estoy agobiado, pues pues ayúdame, pues ayúdame a a a evacime, a relajarme un poqueñito. Supongo que tiene que ver con con la función esa de de fantasear, con la capacidad de fantasear, reconozco que a mí no vaya no se me da mal fantasear. Eh, inventar historias y demás supongo que cualquiera podría hacerlo sencillamente si se esfuerza yo, bueno, pues a lo mejor tengo más facilidad ¿eh? tengo más facilidad eh, llevo toda la vida practicándolo también <risa> también de verdad acordáis pues, de cuando conté ese juego que yo juego también muy de ese vez en cuando de bueno, cada vez más de ese vez en cuando debería hacerlo más porque ya era una cosa muy prestosa y muy entretenida de sencillamente sentarme en un banco, ver pasar a la, a la gente, a las personas, caleando y imaginar la su subida. ¿eh? Este, pues, y tal cosa, y vende tal sitio, y no sé qué, y ¿no? esas cosas. Últimamente, les cada vez menos. Cuando llegan niños, fáciles más. Supongo que ahora hay demasiados entretenimientos entre el Internet y, <ríe> y más historias. ¿no? Pero yo os recomiendo a vos que probéis y recomiendo vos que intentéis cruzar, ¿eh? que intentéis cruzar a universos paralelos, incluso cuando estáis caleando por lo más normal de ¿eh? el mundo, por el vuestro entorno más más habitual, podéis sencillamente imaginar que estáis en cualquier otro sitio. Yo muchas veces vais a decir bueno estoy ayer en la caboser, muchas veces estoy calleando. pero vivo caminando por mi ciudad y decides de imaginar que estoy pues emprendedor ¿eh? diréis madre tía eh, que pero que tiene un bueno emprendedor bueno pues a mí me gusta mucho joder muchas veces en emprendedor y yo un sitio muy para estar poco tiempo ¿eh? tampoco pues penséis que <risa> pero bueno pues, pues imaginarlo de repente puedes imaginar el el mar y puedes imaginarles ...les palmeres... Eh, ...y puedo imaginar que esos caes que estoy caleando... ...son los caes de, de una ciudad del, del Mediterráneo... ¿eh? ...y otras veces... ...puedo andar caleando peles las del Naranjo... ...y imaginar que llevo una viesca mucho más grande... ¿eh? ...pensar que estoy en, en mitad... ...cuando estoy a lo mejor bajando... ...yo que no sé, para pa, pa la entrada del, de la cueva del agua... ¿eh? ...en el boquerón de Brañes... y cuando estás fuera a verlo, y, y bueno, pues yo, yo un bosque bien pequeñito, una superficie bien pequeñita, arbolada, pero cuando estás en medio de ello, ¿m? y no sabes exactamente, no ñes no quién a, eh, a ver exactamente cuál es el borde de, de la viesca, pues puedes imaginar que estás en, en una viesca gigante, ¿m? que vas a echar horas en para para pa salir. que estás yo en sí de otras eh, de otras personas que el, que el ser humano más cercano está está muy allá no deja de esa verdad porque allí no hay de yo nunca eh, nunca coincidí con nadie allí, pero bueno oye pues, bueno, imagino otra cosa imagino que estoy en un sitio que bueno pues pues que no enye que no hay Asturias que no hay, El aire, el aire gocho que, que respiramos, que, que no llegue los los cientos miles de, de coches que caleyen escupiendo mierda todo el rato. Pienso que estoy en otro sitio. Los seres humanos, por fortuna, tenemos esa capacidad. Yo tengo la intención de de seguir eh, trabajándola. ¿Eh? Eh, en la medida de, de lo que pueda, ¿eh? Eh, no sé si seré quién o, o no seré quién, pero ya os lo contaré. Parez vos. Wow. <música> Come on, everybody, perfect. I Are you ready to break? are you ready to break tostes, Que pifes soy, ¿eh? <risa> bueno, eh, hacía, llevaba mucho tiempo que, que no armaba ninguna pifia en nedonia. Bueno, claro, no fue con que coño pifia voy a, voy a armar. Primero dejé la música de fondo sonando mientras sonaba el, el cantarín eh, después acaba el cantarín y queda esto en silencio y madre de Dios, es eh! tremendo, pero bueno, Bueno, que tanto cuento que marcho ya, ¿viste? Que ya conté bastantes cosas y conté lo que tenía gana contar. Y entonces, pues, que ya fue hondo, joder. Que ya fue hondo. ¿eh? Si alguien lo siente, ¿eh? pues, pues un saludo y un abrazo y un beso. Y, y, bueno, no sé, cosas agradables en general, coño. Y si no lo sienten ahí, pues... tampoco pasa nada, <risa> Yo igual vuelvo otro día, igual no vuelvo nunca. No, no tengo ni puta idea, no, no lo sé. A ver, vamos a ser no tengo ni, ni, ni pajolera idea de si voy a, a, venir o voy a, o voy a dejar de, de, venir, ¿vale? En cualquier caso, oye, pues se ella para, pa otro día o sea ya para siempre, pues que no nos collan, joder, que no nos nadie, ¿vale? and I tell Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Silencio, dale duro que te dio primero Urgente a la disidencia Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan, no te cojan. Eres un canijo pero sabes que si aquí a la vida Das goberla Y que estás padeciendo una náusea constante tragarte siempre los mismos fraudes Sin sí. girar, sin parar Que ha dado ya, demasiadas vueltas, demasiadas veces, en el mismo sitio, y sobre el mismo eje, y ya, ya, lo has comprobado, a cada tropiezo le sigue un